para presenciar la siguiente función pasen y vean ay corazón Bienvenido, bienvenida a esta nueva emisión de Mis Hijos Están con el Padre. Ya estamos en agosto. Agosto ya es un mes que habilita a decir cómo cómo está pasando el rápido del año, el tiempo, esas cosas que en algún momento uno la tiene que decir entre enero y diciembre. Me parece que agosto es un buen momento para hacer ese tipo de comentarios. Muchas gracias, vamos a comenzar agradeciendo a todas las radios que transmiten este programa, que nos acompañan, que nos transmiten y que no nos censuran también, ¿no? Porque nos dan toda la libertad para trabajar de una manera cómoda, agradable y placentera. Tal es así el caso de Radio La Retaguardia, donde estamos ahora de cuerpo presente acá en este lugar perfectamente en vivo la vivolaretaguardia.com.ar también Radio Aijuna de Bernal 94.7 allá por Zona Sur muchas gracias a la gente de Radio Aijuna también nos estás escuchando Radio Artigas de Toledo Canelones Uruguay 88.9 del otro lado del río el río de la plata estamos hablando y también la otra radio que transmite este programa AM 690 K24 en radio en el barrio de Mataderos. Así que ya lo sabe, si usted está escuchando este programa es que está en alguna de todas estas radios. El informe del tránsito del desierto de Sahara sigue tranquilo, ¿eh? no hay grandes inconvenientes por ahora... Eh, las autopistas están despejadas Así que, bien, por ahora Te vamos a seguir informando como sigue Dale que va Dice la HECH en Buenos Aires De este mes 19% de aumento en el registro de casos de violencia estatal En relación a los datos recopilados En los primeros 6 meses del año pasado Es el resultado que arrojó El nuevo informe elaborado por el Centro de Estudios En Política Criminal Y derechos humanos La Asociación Civil de Familiares de Detenidos en Cárceles Federales Y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre Así, 140 es el total de casos de violencia relevados durante el segundo semestre de 2016 La mayoría de los hechos 24% Corresponde a casos de gatillo fácil También aumentaron los casos en los que se detectó una detención arbitraria 22% Apa, ¿eh? Para tener en cuenta Comprenla la de hecho en Buenos Aires que está buena Ja no sé bé què dir, ja no sé més què ser Todo el món loco i jo sin poder de veure Però si insisto, jo sé molt que te seguiré Però si insisto serà un Ese señor que por más que le subamos los agudos vos no pareces la voz de un nene y yo no parezco la voz de una mamá ah. mis hijos están, están con, con el padre. padre un programa que muestra las condiciones de producción y no hace nada para modificarla Pero... qué que macabra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 Pero con esta diferencia, la única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. Y es miserable gastar la vida para perder libertad. Estamos hoy tomando un café con Eduardo Blanco del Instituto de para la Producción Popular. Exacto. Es el nombre exacto. Muy bien. Bueno, podemos empezar por preguntar qué es un instituto, qué es producción popular, qué es producción, qué hace el instituto, pero bueno, igual vamos a charlar de todas estas cosas. Uh -huh. bueno. ¿Qué querés contarnos? ¿Alguna de todas estas cosas? Sí, sí, sí. sí. Este, bueno, el instituto es este, una organización que comenzó en 2013 y que tiene como finalidad eh, el en principio, cuando comenzó eh, la idea era asistir técnicamente a los grupos de trabajadores de cooperativas y de distintos proyectos autogestionados que este requerían de un, un apoyo tecnológico fundamentalmente. Esto lo ideó el ingeniero Enrique Martínez, que es fue durante 11 años titular de del INTI, Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Eh, el, durante los gobiernos de Néstor Kirchner y el primer gobierno de Cristina Kirchner este, estuvo a cargo del INTI y cuando se jubiló y comenzó a, eh, a pensar en una organización lo que quería era de alguna manera repetir y, y, y profundizar algunos trabajos que ya había iniciado en esa gestión pública. Eh, pero con el tiempo de esa asistencia de ese que es una, una de las herramientas más eh, habituales dentro de, del mundo de, de los técnicos de los niños que requieren de alguna manera apoyar a los a los sectores populares este eh, pasamos a se pasó a un segundo eh, plano con la, la idea de Eh, ...o lo que veíamos, la experiencia nos, nos demostraba que es, esa asistencia era insuficiente... ...que había que profundizar más y que había que eh, meterse en el tema productivo... ...porque hay muchas dificultades para los pequeños productores. Eh, está la dificultad de no tener la tecnología indispensable... ...que de eso se ocupaba el IPP en un primer momento. Está la dificultad de que en general hay un gran porcentaje de pequeños productores que está vinculado con el tema de eh, el agro, de, de las pequeñas este, unidades de producción ganadera, de, de, y todas estas estos productores tenían la dificultad de la tierra, no tienen tierra propia, este, a pesar de que hace muchísimos años que trabajan y que este, tienen sus, este, sus pequeñas... Este, ¿Huertas? Sí, huertas o, o animales o, o pequeñas producciones de, de, de distintas cuestiones agrícolas que eh, las han desarrollado a lo largo de generaciones, pero esas familias nunca tuvieron la propiedad de la tierra. Eh, y corren el riesgo como les está pasando por ejemplo en estos momentos a los campesinos de la, del departamento de la valla Mendoza de que llegue alguien con títulos truchos y los desalojes de la tierra entonces el tema de la tierra es muy importante para, para el pequeño productor el tema de la tecnología como decía y el tema de la comercialización y esa es el, la gran cuestión eh, nosotros hemos participado de muchísimos eh, congresos y reuniones de gente de la economía popular, de la economía solidaria como se la quiera llamar este, y en todas aparece como el gran problema el, el, la gran cuestión de los pequeños productores el cómo comercializar aquello que produce para lo cual no están capacitados y para lo cual no solamente es un tema de capacitación sino que es un tema de mercado el sistema está organizado para la concentración claro. para que eh, haya cuatro o cinco este, empresas que manejan cada uno de los sectores y que no le dan espacio a ningún pequeño productor de crecer. Y entonces... Este... Sí, más bien todo lo contrario. Más bien los pequeños productores fueron desapareciendo en pos de las grandes empresas que van comprando. ¿no? Sí, y lo que pasa, por ejemplo, con el tema de las frutas, que, que cada tanto aparecen en los noticieros eh, que se, eh, se tira la, la fruta Este, en lugar de cosecharla o, sí, sí. Este, o, o que prácticamente se regala. Eh, la cuestión es que ahí, en, el, en ese mercado, es realmente un mercado de explotación increíble, porque uno lo que puede ver es, por ejemplo, no solamente en las provincias donde sucede, por supuesto, sino en, mismo en, en el Gran La Plata, este, en las huertas, que, que son las que abastecen a todo el sistema de, de alimentación del Gran Buenos Aires y de la capital federal, eh, en esas huertas este, los camiones del mercado central llegan, este, los llenan y se, los, se llevan la mercadería por un valor absolutamente irrisorio, eh, un precio de explotación, cuando les pagan. Y, y en otras obligaciones se llevan en consignación el producto y después a la vuelta cuando cuando vuelven a las a la zona de huertas, este les dice, bueno, tuve que tirar la mitad del camión ¿eh? y este el productor no tiene ninguna posibilidad de establecer precio ahí. Eh, entonces frente a esto, este lo que el IPP empezó a trabajar es ver cómo se puede asistir, Bueno, y en este cómo asistimos a a los productores en la comercialización fue que empezamos a desarrollar un proyecto que en estos momentos es el proyecto más importante que tenemos en marcha que se llama Más Cercas Más Justo eh, en el que tratamos de eh, de unir dos necesidades, la de los pequeños productores de ganar un, un de tener un precio digno por su, la mercadería que están vendiendo y la de los consumidores que se ven beneficiados porque se corta la cadena de, de, de intermediarios que tienen nosotros lo que hacemos es trabajar con la unión de trabajadores de la tierra que es un núcleo de huarteros eh, uno de los más importantes que tiene el gran la plata este ellos preparan bolsones de este, agroecológicos y, y en transición a la agroecología eh, de verdes y este, empezamos así de esa manera el ...relacionándonos con ellos y dándoles la posibilidad de un canal de comercialización... ...es decir, pasamos de la asesoría técnica a involucrarnos en eh, la logística... De, ...en este proyecto del transporte de los alimentos... Eh, ...y lo que hacemos es distribuir alimentos que son eh, de estos productores... ...y de eh, varios pequeños productores de todo el país... ...hay tomate triturado de Mendoza, eh, aceitunas de La Rioja y eh, quesos de la provincia de buenos aires naranjas eh, de varadero eh, bueno hay, hay toda una serie de productos que se venden a través de esta de este proyecto que se distribuyen a través de este proyecto este, que hoy ya tiene arrancamos con un, un centro de distribución en Liniers donde teníamos nuestra sede y hoy tiene 70 este, lo que nosotros llamamos nodos o centros de distribución que están en la ciudad de Buenos Aires y en el primer cordón del, del conurbano bonaerense eh, y esta la idea es difundir lo que crezca cada vez más y que haya una conciencia una cultura en los, en los vecinos esto es eh, el proyecto tiene eh, fundamentalmente trata de, de mejorar la la calidad de vida de los productores, pero también la de los consumidores a través de alimentos sanos, de calidad y que eh, se, eh, se consiguen mediante una eh, una alternativa de comercialización no es salir del supermercado salir de los lugares que explotan a los productores y que no, no les permiten crecer y encontrar un canal alternativo de eso se trata y a nosotros nos parece que, que es un terreno en el que hay muchísimo por hacer. A nosotros nos encantaría que las universidades, por ejemplo, que, que dan economía social, que tienen carreras de economía social y, y que se preocupan por el tema, también tengan alguna cátedra para consumidores que permita hacer crecer esta alternativa de comercialización. Que permita que parte del, del hábito de consumo pase por la compra directa al pequeño productor. Para nosotros eso sería un cambio cultural fundamental este, y eso forma parte de, eh, de la otra pata que tiene el IPP, que es la parte de la difusión de las ideas que, que sostienen que son la producción popular y la democracia económica. Eh, nosotros eh, con lo que entendemos por producción popular son aquellos pequeños productores que como se decía antes este, están totalmente fuera de, del sistema convencional de la comercialización y de la posibilidad de poder crecer eh, para nosotros proceso son productores populares eh, no los los que por ejemplo no, no son los manteros porque los manteros lo que hacen es ...comprar productos importados, este, eh, que llegan en, este, en, la, en los containers y, y que bueno después lo, lo tratan de vender... ...tratan de hacerse el mango así, pero no producen, no, no, no están este tienen un, un, un proceso de producción propia. A nosotros nos interesa este, difundir esa actividad de las unidades productivas y que y puedan crecer... ...porque consideramos que es un elemento central de una economía alternativa al sistema capitalista que es el que genera toda esta concentración este, y, y, y que cada vez esa concentración es, es mayor y hay una mayor dependencia de, de, de cuatro o cinco empresas que son las que manejan cada uno de los sectores productivos la cuestión de la democracia económica es nosotros entendemos que hasta ahora eh, tomando el caso puntualmente de Argentina, que es donde nosotros nos estamos desarrollando, desde 1983 para acá hubo un, un desarrollo interesante de los derechos individuales, digamos veníamos de una dictadura y progresivamente se han ido incorporando eh, derechos individuales, derechos que tienen que ver con este, la relación de los individuos con la sociedad civil. Pero los derechos económicos no están todavía desarrollados, no se ha respetado el derecho económico. Eh, el derecho económico es que todos tengan la posibilidad, las mismas condiciones como para este, acceder a las eh, a los cuatro aspectos centrales que tiene la producción. Este, el acceso a la tierra, el acceso al crédito, que sería el capital, eh, el acceso a la tecnología para poder... Este, lograr desarrollar, porque la tecnología es, es, es clave... Este, ...y eso, esos son los, los tres eh, centrales... ...y el, el, la posibilidad de que haya un apoyo... ...de parte de, de políticas estatales que fomenten eso... ...y que le permitan a los pequeños productores... ...estar en igualdad de condiciones... ...esa es, creo que es un, una tarea central y es por lo que... ...y es lo que no se está respetando ahora... ...claro... claro que... es, ...a eso le llamamos democracia económica... Que hoy en día, no sé si tienes información más precisa, pero cuando una gran empresa puede llegar a quebrar, es común que el Estado le dé un crédito, le dé una ayuda, le perdone deudas incluso. Eh, digamos Es algo que sí reciben los grandes productores. No es que ustedes estarían pidiendo algo, un privilegio distinto para el pequeño productor. ¿no? Si no, sería incluso igualdad de condiciones, porque desde el Estado se ayuda a las grandes empresas. Sí, oligopolio. Sí, sí, sí, exactamente. Bueno, ese fue un punto que nosotros discutimos, nosotros presentamos en el Congreso una ley de asistencia tecnológica a la producción popular, que consiste en que haya un presupuesto este, destinado a que los técnicos de institutos y de universidades públicas Eh, puedan dedicarse a eh, solucionar problemas que se plantean, problemas tecnológicos que se le plantean a los pequeños productores. Eso es voluntario, este, se te, deberían adherir a un programa, ese programa financiado con este, un pequeño incremento de un impuesto a las ganancias de las grandes empresas, que son justamente las que concentran el capital, este, y de esa manera se podría trabajar con, con la idea de que Todos los resultados que se vayan obteniendo sean públicos y se puedan replicar en, en donde sea necesario de modo que se difundan todas esas soluciones que, que podrían encontrarse bueno cuando bien esto es lo que la primera parte una de, de las partes de lo que estuvimos charlando con eduardo blanco del instituto para la producción popular sí Eh, todas las aristas que nos mencionaba que trabajan esto de relacionarse con el pequeño productor De una manera no a, explotándolo como proponen las grandes cadenas de, de supermercados Esas grandes corporaciones Sino bueno, acercando el productor al consumidor Lo podemos buscar en la web Instituto para la Producción Popular Y uno de los programas que lo menciona más adelante En, en próximas emisiones vamos a escuchar cómo seguimos charlando con él Eh, más cerca es más justo es una de las propuestas que ellos manejan también interesante eh, en, en próximas semanas nos vamos a enterar de qué se trata Quiero saber por qué, cuándo le vamos a poner los topetines a la mesa. Se mueve cada vez que le ponemos un plato, se mueve, se mueve la mesa. Y se tiraría por la ventana, mirá. ¿Y ya definieron a qué colegio lo van a mandar para primer grado? Este programa es como la sobremesa. Y el oyente es el niño que no termina de entender qué pasa allí. Estamos en uno que se llama all School Primal Se sientan, hablan, nunca vienen a jugar Pero es una matrícula que, que no, no es tan cara, es tan cara como en relación a Y cuando se levantan, estamos... lamentablemente es para irse de mucha, mucha tarea, mucha tarea la tarde, mucha tarea eso, sí Mis hijos están con el padre una sobremesa radial. Bueno, estuvo lindo, nos vemos, ¿eh? Que se repita, que se repita. La, la, la masa, la próxima hora, la traigo yo. Bien, continuamos ahora luego este hermoso separador de la sobremesa radial con Agustina Stegmayer. Buenas noches, Agustina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Muy bien, ¿se escucha bien allí? Se escucha perfecto. Ah, muy bien, porque ha pasado a veces que terminamos alguna entrevista y al día siguiente uno habla con el entrevistado y te dice no, sí, yo no escuchaba muy bien, estaba haciendo un esfuerzo, así que es bueno comenzar con esta pregunta. Le contamos Se escuchó, a la audiencia... Te sí. compio perfecto. Buenísimo. Este, le contamos a la audiencia que Agustina Stegmayer es quien lleva a cabo el proyecto de la revista ABC, pero B con B corta, no con B larga, de Amo Villa Crespo. Es una publicación que ya lleva tres años saliendo a la vía pública. ¿Es así esto, Agustina? Exactamente. Con esta edición, que es la de julio-agosto, porque es bimestral la revista, digamos, la edición impresa, cumplimos tres años. Buenísimo. Sí, un logro, sí. Claro. Sí, no un... Lo un recorrido enorme, ¿no? Sí. Sí, la verdad que para un proyecto así que empezó de la nada y tan chiquito, llegar a los tres años es un montonazo. ¿Y cómo, ¿cómo surge tu idea de llevar a cabo una publicación barrial de Villa Crespo? ¿Qué, ¿Qué inquietudes tenías? ¿Qué, ¿Qué te surgió? y la verdad que, digamos, estaba ya metida en, en el mundo editorial, eh, pero no con un proyecto propio, y fue bastante espontáneo y como... Eh, orgánico, digamos, como que me di cuenta que me la pasaba hablando bien del barrio, comentando cosas, recomendando, eh, charlando en los locales con, con los que venían, digamos con los que eran más mis vecinos más cercanos, así que eh, se me ocurrió primero empezar como con un... Dije, hago un mapa y empiezo a poner los lugares que están buenos, pues dije, no, bueno, lo hago a ver si puedo, y salir con un, una especie de prototipo de lo que se me había ocurrido así a nivel gráfico, a mostrarle a la gente que conocía, decirle, che, estoy pensando hacer esto, te, vos participarías, tenés ganas, digamos, como para bancarlo con los con los sponsors, y tuve re buena respuesta, así que así empezó. <risa> buena respuesta, ¿te referís a los sponsors o, digamos, a gente que no, te da no, una no, opinión? Una no, claro no, en general, digamos, como que eran, digamos, los que fueron los primeros sponsors también eran los que yo conocía, digamos, básicamente fue, les coparía que exista esto, lo que pasó es que, viste, que en general la, las publicaciones barriales tienen eso, como un formato muy publicitario donde el contenido a veces no es lo más importante y yo estaba 100% centrada en que lo que quería hacer era una revista con contenido pero necesitaba eh, bancarlo de alguna forma económicamente porque no tenía mi eh, capacidad de inversión ni mucho, digamos, le empecé eh, con nada. <risa> Dije, bueno, a ver si esto va. Y, y nada, y funcionó bien, buena respuesta, sí, de, en todo sentido. Fue como, ay, qué buena idea, así que ganas, me encantaría que exista, o sí, se me ocurre que estaría genial y lo que yo mostraba como prueba o como lo que se me había ocurrido gustó, así que... Eh, estuvo bien buenísimo y estuvo sigue siendo rame. autogestionada independiente y gratis para la gente sí sí siempre fue esa la idea digamos eh, que fuera de distribución gratuita y que eso y también digamos que no fuera una una revista de, de publicidad sino con contenido pero sí donde digamos todos los que participaron fueron cosas que a mí me parece que están buenas digamos que que, que contribuyeran también incluso lo, lo, los anuncios al contenido. Entonces trato siempre de que de que sea un intercambio, digamos, el, el que dice, bueno, yo quiero estar en la revista porque necesito hacerme un poco de publicidad. Yo le digo, yo me viene bien que estés porque a mí me ayuda a bancar el proyecto y, y hagamos intercambios. O sea que, digamos, la, la, la idea de la revista fue desde el principio generar redes Eh, eh, que, que hacer visible las cosas del barrio que estaban buenas eh, que muchas veces como pasan a grandes a gran escala también no no entras en los circuitos de comunicación digamos en lo masivo y hay proyectos muy chiquitos que no digamos no, no llegan o no tienen gran alcance y no se conocen y necesitan esa ayuda y desde la revista me parece que que, lo que en lo que trabajé en estos tres años fue en eso. Claro, claro, y percibimos la realidad como lo que nos muestra la tele y no lo que pasa en la cuadra, a dos cuadras de casa. Sí, también es un relato, yo entiendo que es como algo que a nivel editorial que yo, que yo eh, o digamos, yo junto con los que colaboran en la revista también, decidimos que está, que está bueno contar, obviamente es un una elección todo el tiempo, digo, no es que lo que no está no esté bueno o sea así, digo, bueno, esto es lo que a mí me parece que, que está bueno mostrar. Claro, claro. Hablando de, de esto, ¿no?, del contenido, este último número está dedicado a cooperativas, descubrí que hay un montón de cooperativas en el barrio de Villa Crespo, eh, ¿tenés idea si es una particularidad de este barrio, si hay esa cantidad de cooperativas en otros barrios y uno tampoco está al tanto de que esto sea de esta manera?, Y sí, la verdad que eh, Villa Crespo en particular tiene una cantidad de cooperativas grandes, también lo que sucede es que Villa Crespo tiene una cantidad de todo, <ríe> hay mucho todo, hay Ajá. muchos proyectos, mucha gente, digamos, es un barrio como, con mucho movimiento, eh, un barrio donde hay talleres, donde hay fábricas, donde hay comercios digamos, es como, un... tal vez tiene que ver con eso también. Eh, pero, digamos, no, no es que solamente en Villacrespo Villa y los barrios aledaños, por eso yo también incluí en, en, en esta nota de cooperativas los que estaban a pasitos, como le decimos a los claro, que claro. del barrio, a pasitos. Eh, eh, lo, lo incluimos porque sí había muchos, hay muchos en otros barrios también, pero sí hay una pequeña concentración acá de, de cooperativas, eh, que muchas también, eso me parece que, que fue como contagioso en el sentido de que, Cuando empezaron, digamos, con la crisis de, del 2001 surgieron eh, varias, aunque no fueron las primeras en el barrio. sí Pero sí, haciendo esta nota, descubrí que Villa Crespo tuvo, o, eh, digamos, fue como el que, donde se dio comienzo a las cooperativas de crédito. Que fue también porque mucha de la inmigración europea que se asentó en Villa Crespo, digamos, los judíos que armaron las cooperativas de crédito, que eran las cajas de barrio. Eh, y sí estaba, la, la primera caja mercantil estaba en Villa Crespo... Eh, así que sí es como algo histórico que es la que después en el, do, en el 2001 me fui de tema si sí, sí. eh, se armaron eh, viste la bata y los chanchitos estos restaurantes que ale ale que surgieron en el barrio y se conocieron entonces empezó uno era la misma cadena y los demás siguieron como que fue motor de muchas empresas recuperadas que dijeron a ah, nuestros compañeros pudieron eh, sigamos esto y se ayudaron mutuamente digamos para Claro. como cooperativas eh, siendo empresas recuperadas ¿no? que incluso veía que algunos de estos restaurantes por lo que eh, decías acá en la revista eh, han aumentado el número de socios digamos por ahí en su momento eran 25 empleados y hoy no son 25 socios son más de 30 es como también fuerte eso pensar que por ahí uno tiene la idea de que la cooperativa es difícil porque es un colectivo hay que consensuar, hay que dialogar hay que este, participar de asambleas y demás, pero bueno también eso, ese trabajo puede generar nuevas fuentes de trabajo que tal vez de la otra manera no no existían totalmente, totalmente yo eh, creo que haciendo este recorrido en las cooperativas me di cuenta que la clave está en este digamos, en esa convicción y en esa fuerza eh, por apropiarse de la fuente de trabajo entonces digamos muchos de los que formaron la, la cooperativa en el, por ejemplo, Los Chanchitos pasó eso, que son eh, más sí ellos dijeron, bueno, vamos a hacer, eh, esta fuente de trabajo sirva también para nuestros hijos, ¿no? Entonces los que empiezan a entrar son en general de la familia, de las familias, de los trabajadores, porque les transmiten eso, mira, esto yo me iba a quedar sin trabajo y ahora esto es nuestro, digamos, y también es tuyo si vos querés. Entonces así es como eh, fueron creciendo y en general al ser varios, digamos, o todos empujando para el mismo lado, si están comprometidos con eso, el laburo... En general les va bien, seas porque se ocupan de que el laburo está bien, ellos digamos no es como una empresa donde tal vez el único objetivo es el lucro, que eso también me parecía interesante remarcar, eh, sino como el bien de todos, que un bien digamos un bien común que va más allá de eso, de tener un trabajo, ¿no? De valorizar eso. Eh, y eso hace que funcione, que funcione bien, y que claro. y que vayan creciendo, digamos, y van todos para el mismo lado porque les va a ir mal, que hace bien su trabajo, se ocupan de que las cosas estén bien hechas. Eh, sí, sí, eh, apropiarse sí. De, del proyecto. Exactamente, como en, en ese sentido me parece que que se dio bastante. Por otro lado, digo, para mostrar el, la contracara, sí. hay cooperativas que empezaron así muy bien y que al no tener en este momento como ninguna ayuda de ningún tipo estatal, eh, la están remando y, y no es tan fácil tampoco, digamos. En vez de agrandarse, se chican, como es el caso de Arrufat, que es la Ajá. fábrica de chocolates de Villa Crespo, eh, que nada, les puse la tienen difícil, digamos, es chocolate, es que vender mucho, claro. tenés como... Eh, tal vez no es un restaurante que tienen O oh, un restaurante encima que, que tenía ya una historia desde antes. Esta claro, sí, sí. legendaria, pero digo, es una fábrica de chocolates y tenés que poder eh, bancarlo y, y la tienen más difícil ahora, pero vos igual vas y hablas con ellos y la idea es como resistir, digamos, ¿no? Es como es eso... Me parece que que lo tienen como como hijos, digamos. Son como hijos claro. las cooperativas o, o el espacio de trabajo, entonces no es como, bueno, listo, me voy a hacer otra cosa. Los que estuvieron en el momento en el que eso pasó de ser a lo que iban a perder, ¿no? De quedarse sin laburo, a tenerlo como propio y poder levantarlo, eh, es, está bueno porque no es tan fácil que quieran renunciar a esto después de esa lucha. Claro, ¿sí? claro, totalmente. Este y con esto de que mencionabas recién que a veces eh, se hace difícil, se le cuesta arriba, también suele pasar que los dueños dejan eh, digamos se llevan a veces la información de los clientes, lo dejan endeudado, eh, digamos no es fácil tampoco formar estas cooperativas. No, no, en Arrufal justamente me contaba eh Leoncia que es una de las eh que está ahí desde hace un montón de tiempo y que siguió, digamos, cuando se formó la cooperativa que ella se ocupaba de otra cosa y después tuvo que salir a conseguir clientes o que salían a vender chocolate yo nunca había salido a conseguir clientes yo decía, no sé, envasado ponía, y, y tuvieron que aprender a hacer cosas y eso pasa en general en todas que hay como mucho más mucha más conciencia del trabajo que hace el otro de entender que todo funciona como un engranaje de varias partes claro, claro, claro Este, y el sistema de producción más tradicional o con el que uno cree que, que es lo más general, pasa que uno ignora la tarea que hace el compañero o uno está cada uno eso más automatizado en su la parte cual. y bueno, divide y reinarás. ¿Y sí. qué estuviste descubriendo de Villa Crespo en estos tres años? ¿Qué cosas no conocías y con este trabajo de publicar, producir, hacer entrevistas eh, te fue sorprendiendo? Es, eh, hay un millón de cosas un millón de cosas, bueno sí. no, no nos cuentes un millón que ahora que, lo que más me digamos, pensando así me, me, me gustó fue eh, conocer eso, gen, persona, yo le digo por los personajes del barrio, que es como una sección que se armó en un momento en la revista, que era como los personajes del barrio que es eh, eso, gente que tal vez pasa desapercibida <ríe> y que tiene una historia en el barrio eh, tiene no sé, por un lado se están hace un montón de tiempo, pero en su en su pequeño local, en su pequeño taller y, y conocen todo del barrio, conocen a todos, saben cómo se fue, cómo fue cambiando, no sé me pasó, el primer personaje del barrio fue Elvis de Vizacrespo. Ajá. Eh, que es un, un Elvis de Villa Crepo. ¿Pero ¿Sí se llama Elvis? No, no, no sé ah, no, decir, no te voy a decir su verdadero nombre. Ah, bueno, bueno. No, eh, sí. eh, y Elvis tiene un taller de compostura de calzado, pero eh, aparte es imitador de Elvis. Entonces tiene está ahí en ACB, para los que no lo conocen, Eh, nace Betty Padilla, tiene su local con su mujer que es modista. Bueno, y él hace shows de, de Elvis, pero también tiene su, su trabajo. Y él nació en Villa Crespo y conoce y se acuerda exactamente que en el supermercado que hay ahora antes estaba el cine y, me, y cada vez que lo veo me dice, pero fuiste al chino, entraste para ver que hay, que todavía están los techos del cine. O sea, hay una se acuerda de cómo eran los cafés, tiene a sus amigos del barrio de siempre, que todavía tienen o sea son otros que tienen sus locales, entonces así los fui conociendo. Eh, está Bellutato, que es el, el mecánico de la selección olímpica de ciclismo, por ejemplo, Ajá. con lo que se ganó la medalla en Beijing 2008. <risa> Él fue a Beijing y estuvo ahí cuando se ganó la medalla, porque es el, el mecánico de, de la selección. Y, y ¿tiene, tiene una bicicletería en... Sí, en el barrio es un capo y también nació en el barrio y, y conoce todos, o sea, hay como como una vida in, interna, una cosa que fui conociendo eh, al meterme de a poquito que nada, que es muy emocionante y atractiva y no digamos por las historias, por verlos a ellos, por ver las cosas que te cuentan, el amor que tienen ellos por el barrio. No es que es algo solamente mío. Claro, claro. Es que es compartido por muchos eh, y que no sé si, digamos, entiendo que le pasa a mucha gente con su barrio, pero acá es, que es algo como muy eh, intenso realmente. En Villa Crespo se vive con intensidad del barrio. Con intensidad, total. Y tenemos un concurso de fotografía en la revista ABC. Sí. Sí, eso es para, el, para celebrar los tres años. Cada año pienso un festejo diferente y este año eh, surgió la oportunidad de hacer una muestra de fotos en también un, un café muy lindo que hay en Villa Crespo que se llama Santé, que está en Los Yoles y Serrano. Y dijimos, bueno, hagamos un concurso para tener digamos para compartir las imágenes de que junté en estos tres años, digamos, haciendo la revista, que tenemos muchas imágenes hermosas que, eh, como la revista se publica en monocromo, no están digamos no se vieron en color, y juntar las imágenes de la gente, de los vecinos y no vecinos que tienen de Villa Crespo, eh, a través de este concurso, que va digamos culminar en, con una muestra donde van a estar todas las fotos participantes. Digamos. Buenísimo. Eh, Así que la idea es que suban una foto a algún o a Instagram o a Facebook con el hashtag Amo Villa Crespo y, y bueno, esas fotos eh, se, la, se compartan eh, así y después eh, el día de la muestra nos encontremos todos para verlas y disfrutarlas y comentar y decir, ah, yo sé dónde es esto, <ríe> ¿por pasa eso? Ah, yo sé esto, ¿dónde es? ¿Querés cómo ubicar...? Eh, los claro. lugares que reconoces del barrio porque es eso y son las miradas de todo que será la idea un poco Muy bien, quedan pocos días para el, para subir las fotos Sí, hasta el 10 de agosto y la muestra es el 17 de agosto a las 7 de la tarde ¿Dónde? Eh, en Loyola 807 Loyola delante. 807 ¿Cuál es que el... Están invitadísimos a venir sí. y a participar Repetinos, repetinos, Loyola 807 807, ¿a qué hora? A las 19 horas del jueves 17 de agosto Muy bien, jueves 17 de agosto ¿Las fotos tienen que ser propias o si encontré una foto que me gustó y la subo? No, no vale <risa> y No, no salga va con la cámara de fotos foto, Va a, a parecer que las actores dicen Ah, pero vos te ganaste el premio porque <risa> tenemos unos lindos premios gastronómicos barriales Ah, muy y, bien Para, para el ganador y, y los, las menciones, que me encanta, aparte los, los premios barregles son lo más. Mucha comida, mucho helado, mucho eh, souvenir de Amo Villa Crespo, la Perfecto. bolsa de las compras. Así. Eh, pero no, tiene que ser, lo que sí puede ser, que digamos aunque no seas vecino, que pases por Villa Crespo y digas, ah, mira qué lindo esto, y lo subas, así que están todos invitados a participar. Buenísimo. ¿Cómo es el, el Facebook de la revista? Eh, es facebook.com barra Amovilla Crespo, y si lo buscás ahí es ABC, ABC corta C, Amovilla Crespo. Bien. Bueno, entonces tiene un montón de información la audiencia, puede buscar en, en la web, o puede ir directamente mm. ese jueves a ver las fotos, si no subió su propia foto a la internet. Tal cual, sí, sí, pueden venir a, a, ver, a la muestra. Bueno, felicitaciones por el proyecto, muchas gracias por compartir la experiencia acá en la radio. Gracias a ustedes por el interés y porque sé que llegan a otros barrios, así que está buenísimo que salir un poco de, del entorno. <risas> claro, sí, sí, sí, porque está buena la revista más allá de que uno viva o no en determinado barrio, digamos, la información que circula es interesante buenísimo Bueno, muchísimas, muchísimas gracias ¿eh? No, por favor, gracias a vos un Y seguimos estarla. en contacto Igualmente, un abrazo Dale, Un beso, chau chau, chau. Like she does Ooh, she does yes yeah, she does and if somebody loved me like she does first And that she really done me Ooh, she done me She done me good I guess nobody ever really done me Oh, she done me She done me Los Beatles también han pasado por mis hijos Están con el Padre. Bien, un montón de información nos llevamos del programa de hoy entonces. Podés participar del concurso fotográfico de Villa Crespo en la revista Yo Amo Villa Crespo. Y si no vas directamente, si no te gustó sacar fotos o, o lo que fuere, ¿no? Podés ir directamente, aunque no hayas mandado tu foto a Loyola 807 el jueves 17 del 8 a las 19 horas. Amo Villa crespo es el nombre de la revista, para que lo busques en Google, en Facebook, en los bares del barrio, etcétera, etcétera, etcétera. Y la otra cosa que tenemos de tarea después de esta hermosa emisión es buscar el Instituto para la Producción Popular, acercando el pequeño productor, el productor independiente... Eh, de productos muchas veces más sanos que los que te van a vender en la góndola del supermercado eh, acercarlos al consumidor Instituto para la Producción Popular vamos a seguir escuchando la charla que tuvimos con Eduardo Blanco y si nos estás escuchando en radio la retaguardia ya llega rock y arrabal el programa del profesor Alejandro Correa muchas gracias nos vemos en una brisa de radio ojos muchas gracias omar carpin que siempre nos manda sus mensajes alentadores está escuchando firmes junto a la netbook escuchando a la invitada de la revista barrial y antes al especialista en economía alternativa nos dice así que muchas gracias estuvo por acá omar carpin y dejó cosas grabadas en nuestra cinta eh, especial de mis hijos de tango el padre que ya escucharemos en breve sus lecturas gracias y Bésame mucho, mucho, mucho Como si fuera de tratarme la última vez Esta es la última vez Pero bésame No a mí, a Empezaré mucho, morochazo Nada, nada, nada, nada. Eh, Tengo miedo a perderte, perderte otra vez No va más